Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es el capítulo siete del libro de Jueces. Vamos a compartir la historia de Gedeón derrotando a los Madianitas. Capítulo siete del libro de Jueces. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón,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 Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Emeola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de e p r a í n diciendo: Descended al encuentro de los Madianitas y tomad los vados de b e t b a r a y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de e f r a í n tomaron los vados de b e t b a r a y del Jordán. Y tomaron a dos príncipes de los Madianitas, Horeb y z e b y mataron a Horeb en la peña de Horeb, Y a Seheb lo mataron en el lagar de Seheb. Y después que siguieron a los Madianitas, trajeron las cabezas de Horeb y Seheb a Gedeón al otro lado del Jordán.